La siguiente producción es parte del sistema informativo de minuto Radio suacha y Periodismo Público Radio. Y a esta hora de la mañana tenemos invitados vía telefónica. Nos acompaña Diana Cruz, ella es la directora de la Fundación Tejiendo Hilos de Agua y Tierra Teatí. Diana, muy buenos días y bienvenida a Periodismo Público Radio. Muy buenos días para ti y para todos los amigos y amigas Periodismo Público Radio. Bueno Diana, el día de hoy es hablar exactamente de la de toda esta información que se desarrolló esta semana, específicamente el día lunes, que tiene que ver con la construcción de la nueva Petar en Canoas. Teniendo presente pues toda la información, teniendo en cuenta de que estuvo presente el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, también el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, y también estuvo presente el alcalde municipal de Soacha, Eleazar González, pues se han presentado de alguna manera diferentes inquietudes, inconformidades con respecto a este proceso. Diana, en este caso, pues usted como directora de este de esta fundación, ¿cuál es su punto de vista y cuál es, digamos, como esa parte en contra con respecto a la construcción de esta PETAR en este sector del municipio? Bueno, primero que todo, antes de hablar de cuál es la posición de nuestra organización frente a la PETAR, siempre nos hablan de una PETAR. ¿Qué es una petar? Es una planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Pero qué significa eso? Básicamente es una estructura que lo que va a hacer o que lo que debe hacer es limpiar un poco las aguas residuales. Pero la pregunta es, ¿qué son las aguas residuales? Pues las aguas residuales hacen referencia a todas esas aguas que salen de nuestras casas. A nuestra casa llega el agua, bien sea por la ducha, por el lavamanos, por el baño, en unas condiciones pero no salen las mismas condiciones. O sea, si yo entro al baño y hago una descarga, pues esa descarga ya no va a quedar exactamente igual. O cuando yo lavo las verduras, bueno, todo eso. Ahora estamos hablando del yo, ¿no? Que es lo que genero yo. Pero eso lo hacemos millones de habitantes. Y más concretamente acá lo hacemos los habitantes de la cuenca del río Bogotá. Y alguien va a decir cuenca del río Bogotá y estamos en Suacha, claro, porque es que resulta que esa petar se construye para descontaminar el río Bogotá. Como ocurre? Todos los ciudadanos que estamos sobre la cuenca del río, que somos 45 municipios, incluido el distrito Bogotá, el distrito capital, o sea, Bogotá, estamos segundo a segundo llenando este río de aguas contaminadas y esta contaminación nos ha producido enfermedades, ha afectado la economía. Bueno, y adicional a eso hace que el río Bogotá sea un río muerto desde Cota. Él nace en el páramo de Guachenque en Villapinzón, es espectacular, hay vida, hay cangrejos, hay pececitos, de lo que se llama Cota o Puente la Virgen, para los que han, han recorrido este sector, ya ahí se empieza a morir y se empieza a contaminar. porque Por lo que decimos, por todos los desechos que salen de nuestras casas. Y yo hablo de las casas y no hablo de las industrias. ¿Por qué? Porque se supone que estas plantas tratan son las aguas residuales domésticas. Se supone que todos los residuos industriales, toda persona que genere una actividad industrial, es decir, de algún tipo de transformación, debe hacerle su propio tratamiento a las aguas residuales. Entonces, como que vamos identificando un poco la magnitud de lo que fue el lunes. Entonces, bueno, este río se contamina, estamos nosotros, atraviesa 45 municipios y un líder, un ciudadano de Cibate, que es lo que pocos saben, dice, oiga, acá tenemos un embalse, que es el embalse del Muña, al que le echan todas las aguas de Bogotá, que está bien contaminado y que nosotros los cibateños, o sea, los del pueblo vecino, lo estamos sufriendo y demanda ante un tribunal administrativo. Y el tribunal dice, oiga, pero es que no hay que mirar solamente el pedacito de agua del Muña, del embalse del Muña, que huele a feo. Dice, si este, este huele feo, porque qué huele a feo? Ah, huele feo porque le llegan las aguas del río Bogotá. ¿Pero por qué las aguas del río Bogotá le llegan así contaminadas? Ah, porque es que todos estamos virtiendo ahí. Este señor muere. Este líder ya murió. Pero la sentencia, cuando uno demanda ante los tribunales, eh, el proceso pues continúa. Dice, pues, esto acá es Cuenca de Río Bogotá, son 45 municipios, más de 22 entidades del gobierno nacional involucrados y saca el famoso fallo histórico de la sentencia del Río Bogotá. Y este fallo le dice a todos los municipios, a nosotros como ciudadanos y al ministerio y a la gobernación, Póngase en las pilas y me recuperan el río Bogotá. Y una de las formas de la recuperación es la ampliación de la planta de tratamiento. de Y después construir una planta que limpie las aguas que vienen del Fucha, del Turjuelo y del río Soaya. Entonces lo que se presenta el lunes es el cierre financiero, es decir, ya conseguimos la platica para hacer esa petal. Eh, me excusa si estoy siendo un poco larga en el relato, pero nosotros consideramos que es fundamental la contextualización antes de tomar una posición. Exacto. ¿Qué ocurre y que dicen algunos de los sectores ambientales? Dice, oiga, si el tema es que las aguas residuales las producen, sobre todo en Bogotá, ¿por qué no cada quien hace el tratamiento de sus aguas residuales en vez de cargar en una mega obra el tratamiento del agua de que viene de tres ríos. ¿Y por qué les estoy mencionando el río Fucha, el río Tunjuelo y el río Soacha? Porque es que estos tres ríos vierten sus aguas o, o sus aguas vienen a terminar en el río Bogotá. Entonces lo que se va a hacer con esta petar es captar esas aguas antes de que se encuentren con el río Bogotá, la de los tres, enviarlas por unos túneles paralelos a la ronda del río, que terminen en una mega obra que se va a llamar Petar Canoas y que allí se limpien, se traten y se devuelvan al río mucho más limpias y descontaminadas. Entonces, así más o menos es como va a funcionar. Estos túneles ya están construidos y para los que no saben que estos túneles están construidos, y dicen, oiga, ya tenía ni idea que por acá hay unos túneles, yo creo que si sí hay un nombre que les suena mucho, Odebrecht. Una de las muchísimas obras que construyó Odebrecht fue la de estos túneles. ¿Qué pasa con estos túneles que ya están hechos, que necesitamos conectarlos a, a esta obra? ¿De que se traten? Pues resulta que estos túneles quedaron por obras de ingeniería debajo de cierto nivel, es decir, las aguas están muy abajo, no llegan directamente a la planta y hay que construir algo que se llama la estación elevadora. La estación elevadora lo que va a hacer es que esas aguas que nos quedaron bien por debajito de la tierra se suban a la planta, la planta las limpie y después se devuelvan a nuestro río Bogotá. ¿Y por qué dice uno? y Porque hay que hacer todo eso. entonces porque es que esto acá no solamente está en juego Bogotá o el río Bogotá o los 45 municipios que hacemos parte de la cuenca del río. El río Bogotá llega al río Magdalena, a la altura del municipio de Ricaurte, y cuando el Bogotá y el Magdalena se encuentran es un espectáculo deprimente. Es una mancha negra como de petróleo que llega a cortar completamente el, el amarillo, el café del río Magdalena y que entre otras cosas llega a afectar ese famoso bagrecito que nosotros acá en los restaurantes nos comemos y decimos con muchísimo orgullo que es del Magdalena lo que no sabemos es que está contaminado con las aguas residuales de nuestras casas, entonces hay quienes dicen que descontaminar el río Bogotá es una deuda con el país, porque parte de esa contaminación llega al mar que todos nosotros anhelamos ir a a visitar en vacaciones entonces ese es como el panorama muy general o sea sí. detrás de esto eh, pues hay muchísima más información pero en términos generales es eso exactamente fuente, ¿Ah? no exactamente y que de alguna manera la postura de, de la mayoría de gente que pudo asistir a esa a esta presentación de, de la de ese cierre financiero que se llevó a cabo ya el día lunes tenía que ver mucho con eso, ¿no? Tenía que ver como que si es de Bogotá porque se iba a generar en Canoas. También pues la construcción obviamente de esta de esta petar en este sector que de alguna u otra manera para muchos tiene un impacto aunque genere un beneficio a futuro, también tiene un impacto ambiental. ¿Qué opina usted de esto, Diana? Claro que sí. Entonces, bueno, ya dejando claridad que la descontaminación del río Bogotá obedece a una orden, a una necesidad y a una deuda que tenemos con todo el país, ya entramos a ver nuestro propio territorio. ¿Qué tiene que ver Soacha ahí? porque qué Soacha está metido? Bueno, entonces yo debo decirles, y ojo, acordémonos que esto no viene del lunes. Es muy importante que tengamos claro que esto es un proceso que lleva más de 20 años Y que si bien el gobernador estuvo, los alcaldes estuvieron y el director de la CAR estuvo, esto partió de una preocupación de un ciudadano. Y que tengamos claro hasta dónde nosotros como ciudadanos podemos llegar cuando nos preocupamos por lo nuestro. Ahora sí, Soacha, nuestro territorio. ¿Qué pasa con Soacha? Resulta que hace muchos años habían hecho unos estudios y dijeron, oiga, Aquí lo que hay que hacer, y de hecho iniciaron así, es al pie de cada río hacer una planta de tratamiento. Entonces, por eso existe la Petar Salitre, porque dijeron, bueno, acá está el río Salitre, sobre el río Salitre vamos a hacer una planta que trate las aguas del Salitre. Se había previsto hacer una para el Fucha y otra para el Tunjuelo y otra para el río Soacha, es decir, cada quien trata sus contaminantes. Después de muchos análisis, diseños, cambio de propuestas, estudios, hay quienes definieron que no, que eso de hacer cuatro plantas de tratamiento no funcionaba, que eso era mejor quedarse con la del salitre y agrupar fucha, tunjuelo y soacha en una sola, en la famosa petar canoas, y que todo se mandara por el túnel que ya les expliqué. Exacto. ¿Qué nos preocupa? Digamos que nos preocupa a nosotros, no es no hay una certeza eh, científica porque sería generar un alarmismo, pero nos afana que no es lo mismo cuando usted, voy a poner un ejemplo eh, muy práctico, no es lo mismo cuando usted en su casa lava el platico apenas comió, que cuando usted tiene que lavar toda la loza de toda la semana porque nunca lo lavó. entonces Tratar las aguas residuales de un solo río no es igual a tratar las aguas residuales de tres ríos. Sin embargo, eh, digamos que las autoridades y los profesionales a cargo dijeron, bueno, esta es la opción que encontramos más viable por términos económicos, por términos técnicos y es la que se va a ejecutar. ¿Qué nos afana a nosotros? ¿Qué? Eh, la, lo que nos preocupa es ver la forma como el territorio de Soacha sigue siendo agente pasivo y receptor de beneficios. Si tú ves los medios de comunicación y tú ves toda la noticia como fue dada, es gobernador, es alcalde de Bogotá, es director franco, pero Soacha es un actor pasivo. Y eso no es así. Incluso el acuerdo de voluntades, sí, yo sé que los que van a poner la plata son ellos, eso lo entendemos. Pero es que Soacha va a recibir todo eso. Soacha no es un invitado en este proceso. Soacha es un actor fundamental que debe estar ahí con voz, con acción. Nuestro alcalde nos representa a todos nosotros. Si el alcalde queda invisibilizado en un, impor, en un acto tan importante como esto, es como invisibilizar al municipio de Soacha. Y yo estoy hablando en términos sociales, más allá de las consideraciones ambientales, porque les digo, se han hecho diferentes consideraciones ambientales, sin embargo los profesionales encargados de ese tema consideraron que la petarca no va a ser la opción más viable independientemente pues de lo que uno pueda eh, o no llegar a considerar al respecto que es fundamental que nosotros como ciudadanos estemos ahí pendientes, sabiendo qué va a pasar sabiendo en qué nos va a afectar a nosotros, pero algo también es que no nos dejemos llevar por el tema mediático, por la noticia, o sea, este tema de la petarca no nació el lunes, el lunes lo que se hizo fue el cierre financiero, asegurar que la cantidad de billones, porque esto cuesta billones de pesos, se tienen para hacer esta obra, eso fue lo que se hizo el lunes, pero detrás de esto viene trabajo, o sea, años y años donde hicieron todos esos túneles, donde estuvieron trabajándole. Yo me acuerdo ahorita, casualmente en el 2012, nosotros nos íbamos por allá donde iban a hacer esa esa planta y, y uno le decía, oiga, van a hacer esta planta, preocupémonos, miremonos. Como que no había esa receptividad, entonces es... Esta hora se nos viene para el municipio, hagámosle una veeduría paso a paso detallada busquemos salvaguardar el bienestar y la paz de nuestras comunidades rurales porque se va a ver eh, necesariamente impactada nuestra comunidad rural con la construcción de esta de esta petar y, y miremos también puntos medios ¿no? es necesario que el río Bogotá se limpie, yo con esto no estoy diciendo ni que estoy a favor ni que estoy en contra sí, claro lo que estamos diciendo como fundaciones es informémos. Hagámosle un seguimiento estricto. Y la pregunta es si nuestros oyentes por lo menos sabían que los túneles que van a llevar las aguas ya existían y habían sido hechos por Odebrecht. Tenía mm. como la pregunta a nuestros oyentes. Ahí nos tocaría preguntarle, sí, señora, preguntarle a nuestros oyentes y a propósito Eh, pues tocando este tema, Diana, la invitación a los que nos están escuchando hasta ahora también es a que nos dejen su comentario con respecto a esta pregunta que usted está realizando en este momento a través de nuestras redes sociales en Facebook, Uniminuto Radio Soacha y en Twitter, arroba OMDRadio Soacha y arroba Periodis, Público. De alguna u otra manera, Diana, lo que, lo que sí tenemos presente y lo que con esta noticia, como usted lo decía, que no fue de lunes exactamente, sino ya es un proceso de 20 años, el, el, el impacto, llamémoslo de esa manera, el impacto fue la noticia del momento y muchas personas, en este caso también me incluyo, desconocíamos ese tipo de procesos que ya como precedente tenía para, para llegar a lo que se llevó a cabo el día lunes. Sí, sí, sí, sí, o sea, acá hay que, digamos que acá hay que ver que estamos en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que nos dice se descontamina este río. O sea, este río tiene que ser descontaminado y esa sentencia no salió ahorita. Esa sentencia viene desde el año 2004, o sea, estamos hablando hace 13 años y que fue confirmada ahorita por el Consejo de Estado. Entonces, pues imagínate todo el, el trayecto que hay. Y la relación directa, o sea, alguien dice, ay no, la petar canoas, preocupémonos porque es que vienen a afectarnos a Soacha. No, cuando hablamos de la petarcanovas hablamos de ese pocillo que estamos lavando después de tomarnos el tinto, hablamos de la ropa que echamos a la lavadora. Entonces, eh, nosotros estamos ahí partícipes dentro del proceso. Es necesario que nos involucremos, miren, acá en Soacha no hemos dado el debate, ¿no? Y claro, es bueno que, que este evento, que haya venido Peñalosa y que hayan hecho esta firma que nos movilice. Pero que no nos movilice con la inmediatez, porque la, la noticia pasa. la Hoy fue noticia, ya mañana hay otra cosa, sale un trancón, sale algo y hasta ahí llegó. No, enterémonos, informémonos. En la Contraloría General hay todo un capítulo dedicado al río Bogotá. Nosotros como fundación nos ponemos a disposición de ustedes como academia, de las comunidades, a socializar la sentencia del río Bogotá. Y no solo nosotros, hay un proceso que se denomina Agenda Ciudadana por la Descontaminación del Río Bogotá reúne más de 500 actores que están en la mejor disposición de articular. Creo que nuestras mismas autoridades a la misma cárcel le puede hacer una solicitud, pero de contextualizar todo. No nos quedemos con el pedacito, porque es que a veces el pedacito lo que nos hace es quedarnos como con la información a medias. La PETAR es parte de una estrategia para recuperar el río Bogotá, río que día a día todos y cada uno de los que habitamos sobre la cuenca, voluntaria o involuntariamente, porque es que pues, ¿quién de nosotros decide? Yo vivo en un apartamento, yo no tengo la posibilidad de decidir a dónde van a ir mis aguas residuales, yo solo hago las descargas, y así nos pasa casi todos. Entonces, no es que nos echemos la culpa y digamos, no, es que somos los malos, no, Somos parte de una problemática, conozcámosla, investiguemosla, pero sobre todo hagámosle el seguimiento. Es fundamental que todos les hagamos el seguimiento. Ustedes, Academia, vamos a hacer un video, revisemos dónde va a quedar esa, esa petar, miremos los, los diseños que tienen, preguntemos. Esa es como la, la invitación. Ahorita la Universidad de los Andes está haciendo unos foros gratuitos del río Bogotá. Integrémonos a ese proceso también. Qué bueno que en un minuto podamos hacer foros del río Bogotá, foros de petar canoas y abordemos punto por punto esta situación. Es como la la invitación exact que nosotros queremos hacer. Exactamente, Diana, pues ahí está toda la información que usted nos entrega, la invitación muy clara, eh, pues efectivamente, Diana, a estar informados con respecto a todo lo que tiene que ver con este proceso que se viene ya en desarrollo, porque pues tenemos entendido que en el 2023 entraría a funcionar esta esta petara, entonces ahí está la invitación que nos realiza eh, Diana Cruz, directora de la Fundación Tejiendo Hilos de Agua y Tierra.